Unidos por la paz, juntos somos más fuertes. Celebremos el Día Mundial de la Paz en cada corazón y en cada onda.